Pali Cucharini te saluda, buen día. Hola Pali, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Muy bien, bueno. acá todavía por Capital Federal. Ah, bueno. Eh, te llamamos esta vez como referente aquí en la provincia de Las Yeguas de la Morocha. A ver, contanos, ¿qué es esto? Te cuento. Yo en realidad estoy hace menos tiempo en el grupo de Las, ah. Las Yeguas de la Morocha, hay un montón de, de mujeres que están hace años... Este, desde que empezaron a insultar a Cristina o pretender insultar con esto de la yegua a la yegua, ellas uh -huh. trataron de este, resignificar el, el significado como, como de lucha, como uh -huh. una, una mujer de lucha, de fuerza, y sobre todo este, una gran referente y en ese sentido, bueno, hay un, varias mujeres, pero...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 Cintia Otaviano es una eh, doctora en comunicación, es una mujer que tiene una trayectoria este, nacional en comunicación muy interesante. Nosotras nos acordamos que estuvo a cargo de la Defensoría de, del Público y la mayoría de las producciones que hay en relación a cómo debemos abordar diversas temáticas, por ejemplo las mujeres, las violencias contra las mujeres, en las temáticas de infancia, de salud mental, de violencia institucional, todas fueron elaboradas en, en, en la gestión de Cintia Otaviano. Ah, está bien. Además este, tiene una trayectoria en, en cuanto a la docencia y a la comunicación. Claro. Muy amplia. Eh, Aquellas que quieran participar, eh, que están escuchando bueno, la, la radio. A ver, ¿qué, qué cómo... La convocatoria se hizo en el grupo cerrado y mm. por inscripción. Ah. Eh, hay inscritas muchas mujeres de Santa Rosa y bueno, y tenés de Caleta Olivia hasta, hasta Jujuy, eh, que van a venir. Son alrededor de 200 más o menos las que se van a juntar. Eh, lo, que, lo único que van a poder participar en, en esta instancia es de la conferencia abierta porque es para todo público, Uf. con la conferencia de Cintia y es para todo público. Ah. Pero este, dice como es esto de poder organizarse y poder gestionar este alojamiento y demás no permite que sea tan amplio. Claro. Y entonces sí. se hizo una prescripción hace unos meses y Y se cerró la inscripción ya hace bastante, creo que en julio ya estaba cerrada. Bueno, entonces, y la conferencia esta a la que pueden eh, participar cualquiera, eh, ¿a qué hora es y dónde? Es a las 5 de la tarde, en España 6.80, en la parte de atrás de la EPEC, digamos, para ser mm. claritas y ubicarse. En España 6.80, 17 horas, va a estar Cintia Otaviano por ahí. Y ahí sí van a poder hacerles notas, charlar con ella y e encontrarse con el resto de las mujeres que vengan del país para aquellas que no se inscribieron y que no pudieron participar del encuentro. Claro, está. Eh, Eso sí va a ser un lugar bonito para que estén. <risa> bueno. Eh, Lenny, bueno, eh, no sé si querés completar con algo, si no, gracias, le vamos a seguir dando difusión aquí desde Kermés. No, sí... Eh, No quiero comentarle más nada, está bien, debería haber llegado el comunicadito, así que sí, ya sí los esperamos para, para encontrarnos ahí, para charlar y sobre todo para difundir la conferencia de ya que considero imperdible. Está bien, bueno, seguramente eh, la gente de Kermés, eh, bueno, nosotros eh, nos daremos una vuelta. Eh, gracias, gracias Lenny. Abrazo grande y gracias a ustedes. Bien, la palabra de Lenny Cáceres, eh, una de las referentes aquí de Las Yeguas de la Morocha, eh, este, este grupo de Facebook, eh, integrado exclusivamente por mujeres que adhieren y acompañan a Cristina Fernández de Kirchner. Eh.